A montar en avión que valga la pena, por lo menos a la USA o a Europa.、Sí. Y eso sí, con la hembra que nos merecemos. s c o n l es a d e s i n o a m e n t a r plata y mueres j todo el día? Plata y mueres, j lo único que te importa. Ah, si después de mi mamá para mí lo más importante es la plata y las mujeres, v a a s e r un juramento. Si de aquí a cinco años, yo no tengo un millón de pesos en el bolsillo, le、sí, sí, sí. pego un tiro y vea. Ya. Lo juro por el d i v i n o niño de Atocha. Vea, las promesas son para cumplirlas, soy yo. Ay, Dios, e fuera que si no c o n i、si、g ese millón de pesos cumplo mi promesa. Es el comienzo, pero ya era. ピューッと。 MK みしゃいか a